Muy buenas noches, este trabajo va a ser presentado por Eliana Molina Rosado y. Yanisabe s v á s q u e z Ortiz. Vamos a comenzar esta presentación hablando sobre el Cisma de Oriente, que como ya todos sabemos, el mismo se da como resultado de las discrepancias que tenían las dos partes más importantes de la Iglesia en la época. A e s t o s diferencias fueron las que provocaron las rupturas, dando lugar entonces a los dos imperios. Por una parte, tenemos a Roma, que se compone de la parte o c c i d e n t a l más conocida como la parte heterodoxa. Y la podemos aquí presenciar a mano izquierda en el mapa. Y como segundo, tenemos el Imperio Bizantino, que es la parte oriental, la ortodoxa, que el mapa también ahí está en la parte derecha. Las cruzadas fueron unos conflictos que se desarrollaron entre los imperios con la intención de obtener total dominio político, religioso, sobre territorios y r i q u e z a De, una de las disputas que caracteriza fuertemente las cruzadas son los enfrentamientos que se desarrollan por obtener el poder de Tierra Santa, también conocido como Palestina y Jerusalén. Debemos recalcar que en ese entonces predominaban tres, tres religiones: por una parte estaban los europeos cristianos, los orientales musulmanes, que se dejaban llevar por el Islam, y los judíos. El conflicto de las cruzadas comenzó cuando el emperador del Imperio Bizantino, Alejo I, le pidió ayuda al Papa Urbano VI, solicitándole soldados para enfrentar a los musulmanes que estaban invadiendo el Imperio Ortodoxo. Para hablar un poquito de la cruzada que se podría decir es la más importante, vamos a mencionar algunos detalles de la Tercera Cruzada. En la Tercera Cruzada, vemos que varios reyes europeos estaban interesados en tener el control de Tierra Santa. Esta situación era disfrazada aparentándole al pueblo cristiano que las guerras comenzaban para defender la prominencia de la Iglesia católica. No obstante, mediante el estudio del curso, todos hemos podido comprender que la verdadera intención oculta de las cruzadas era el interés por la expansión, control de tierras y poder comer comercial de las monarquías. Aquí tenemos al lado derecho una lámina del combate en una de las cruzadas. Y al lado izquierdo tenemos una pintura de la francesa Juana de Arco, la cual es una figura histórica que ayudó a Francia a ganar la guerra de los 100 años, llevando al mando las tropas de Orleans contra Inglaterra. Juana fue cruelmente juzgada y sentenciada a la hoguera por hereje. Esto debido a que la iglesia en la Edad Media no permitía que alguna persona que no estuviese vinculada a la iglesia. O poseyera un rol importante en la misma, sostuviera un encuentro íntimo con Dios. Para la Iglesia, solo ellos estaban capacitados para recibir la, la, la gracia del Espíritu Santo. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre Tomás de Aquino, o mejor conocido como Santo Tomás de Aquino, ¿verdad?、Eh, como todos sabemos,、pues、él era un monje de la Orden de los Dominicos, la cual es una de las órdenes más antiguas de la Iglesia este, católica. Él, pues, este monje católico cristiano desarrolló una teología、eh, basada en los e s c r i t o s que habían sido traducidos de, del griego de Aristóteles sobre la, la lógica que provocaba la inducción y deducción por medio del silogismo. Y por medio de esta teología, él pretende explicar、eh, el cristianismo y las doctrinas cristianas. Para tratar de argumentar y de racionalizar disculpenme, acerca de la experiencia religiosa cristiana. Es desde esta idea y desde este punto, entonces, de donde pues Thomas de Aquino le da nacimiento a su libro Suma Teológica, en el cual pues él explica los cinco argumentos lógicos d e d u c t i v o s que tratan de demostrar que la existencia de Dios es razonable. En mi opinión, quizás Tomás pretendía contestar tantas inter interrogantes que todavía actualmente pues, nos hacemos sobre la existencia de Dios. Él pretendía pues, establecer que siempre tiene que haber el principio de todo, un punto de todo, que si no, no podemos seguir alargando esa cadena, porque si no, entonces nunca vamos a llegar al fin. Y ahí es que pues, entramos en que, pues, como todos sabemos, Dios es alfa y omega, principio y fin. Y aunque esto es más bien cuestión de fe, pues es algo que es bastante pues, entendible si se analiza desde el punto y la perspectiva que Tomás lo quería explicar. Ahora, si entramos en la discusión y el análisis de las cinco vías o argumentos que Tomate aquí no pretendía pues, explicar en, en su libro Suma Teológica, pues debemos comenzar pues, recordando cuando la profesora pues, nos puso en esa polémica en el foro preguntándonos si nosotros creíamos que, que esto pues, podía ser científico o no. Pues mi opinión es que pues, yo pienso que sí tenía algo de científico, aunque no del todo, porque debemos recordar. Que aunque el método científico en realidad no se desarrolló hasta la edad moderna,、eh, fue primeramente asentado, basado y desarrollado sobre las ideas de los filósofos griegos, tales como Platón, Sócrates y Aristóteles. Entonces, p、pues、u este e s hecho fue muchísimos años antes de la solidificación del mismo. Así que, a pesar de que no haya habido en esa época un método científico en sí pautado y específico, ya sí habían unas ideas sobre el mismo. Y esas ideas fueron las que Tomás utilizó. para el desarrollo de su teología. Entrando ya directamente、eh, para mencionar y discutir rápidamente pues, cada argumento, pues, debemos comenzar con el número uno, que es el argumento del movimiento del móvil. Que, como la profesora pues, nos puso el ejemplo en la presentación de, de la bola, que la bola es un cuerpo inanimado que necesita una fuerza、eh, aplicada para que realice algún tipo de movimiento. Pero entonces, en este caso, me explico yo, y el viento. El viento no necesita nada o nadie que lo mueva. Así que ahí debemos entender que el viento es movido por una fuerza suprema. Y en esa fuerza suprema se c a t a l o g a Como Dios, entrando al segundo que es el aumento r g del principio de la causa eficiente, pues todos conocemos, como yo mencioné antes, que Dios es el alfa y omega, o sea, el principio y el fin. Por tanto, se entiende que siempre ha existido y que no ha necesitado nada ni nadie que lo cree. Además, también, pues fuera un poco contradictorio,、eh, aunque s u e n e así, son cosas que tenemos que, que creerlas pues, por medio de la fe. Yo, para esto, utilizo mucho de ejemplo un refrán que dice: La fe mueve montaña. Y después se、pues、sabe que, obviamente, la fe no va a ir y va a mover una montaña. Pero lo que quiere decir es que, si uno tiene fe y esperanza en la vida, pues uno puede quizás lograr alcanzar las cosas que uno desea en e l l a Pasando al número 3, este es el principio de imposibilidad de un proceso infinito en la causalidad. d q u e p u e s aquí? En mi explicación pues está de que cuando nacemos, quizás desde el momento de la concepción, debido a ideas más contemporáneas, empezamos a ser, pero ya en el momento de la muerte dejamos de ser. O sea, todo en algún momento existe, pero queda claro que nada es para siempre. Así que en un punto dejamos de ser. Pero tiene que haber algo que siempre exista, que es eterno, y ese eterno, esa eternidad, es Dios. Entonces, pasando al número cuatro, es el argumento de los grados terceros de, de la participación, que como todos sabemos, en el mundo existe lo malo y lo bueno, lo mejor y lo peor. Tomás explica que uno en la vida tiene un grado de participación dentro del periodo de tiempo que uno es, dentro del periodo de tiempo que uno vive. Y pues, ese, ese periodo de, de, de, de tiempo que tú estás es el rol que tú vas a hacer. ¿sabe? El que tiene esa capacidad de llegar al máximo, al superlativo de las cosas, que, que es ese ser supremo en discusión en Dios, ya que es el único que posee la, la capacidad de perfección. En esta vida no, poseemos, no podemos, quizás, hacer todo lo que queramos, no podemos llegar a lo máximo, pero el, el que siempre va a poder hacer todo lo que él quiera y lo va a poder hacer perfecto va a ser el Dios. Y pasando al último, que es el argumento de la finalidad o teológico, pues t o m á s aquí no s expresa de que pues, hay muchos seres carentes de conocimiento, como por Por、ejemplo, muchos de los animales, y muchas de las plantas, o sea que ellos son ordenados por alguna fuerza suprema divina a realizar sus、eh, objetivos en la vida. Por ejemplo, pues los árboles, los árboles sirven para、eh, limpiar el aire, producir oxígeno. Por eso decimos, verdad, que la selva amazónica es el pulmón del planeta. y pues En ningún momento nadie, ningún ser humano, fue a donde la selva amazónica y le dijo: Mira, tú te vas a encargar de producir oxígeno, de limpiar el aire. ¿No? Eso es una orden divina, una orden de ese ser supremo, de Dios, que pues, le asignó a los árboles y le dio el propósito de pues, darnos sombra, darnos alimentos, darnos aire y pues, promovernos una un mejor calidad de vida. Marco Polo fue un explorador cuya aportación fue muy importante para las exploraciones y el intercambio comercial de la época. Polo llegó a Asia vía terrestre junto a su padre y su tío, con el propósito de recorrer y explorar el imperio mongol de Gengis Khan. En este viaje, que duró aproximadamente 24 años, Polo redactó su obra literaria más importante, escrita en crónicas, llamada El Libro de las Maravillas, en el cual narró. Todo lo ocurrido en su viaje, al convertirse en testigos de acontecimientos históricos y recogerlos en un orden cronológico. Dicho libro fue leído por distintos viajeros de Europa, los cuales aumentaron su ansia por viajar al continente asiático, a través del mar. Polo fue responsable de abrir paso al desarrollo del intercambio comercial entre Europa y Asia, al introducir productos de China en el continente europeo. Estos productos se podían encontrar en la ruta de la seda, la cual era abundante en especias, marfil, laca, etc. Como todos sabemos, el Renacimiento fue una época entre el siglo XIV y el siglo XVI, que se caracterizó por la restitución cultural que inició en Italia y más tarde se difundió por toda Europa. El desarrollo cultural en el Renacimiento se, id se identificó principalmente en el desarrollo de las artes, la literatura, las ciencias naturales y humanas. El Renacimiento abrió paso a la innovación en las formas ideológicas, caracterizándose por promover el pensamiento individual. Aquí tenemos varias obras de los principales exponentes del Renacimiento, entre los cuales se encuentran Donatello, Rafael Osancio, Miguel Ángel b o n a r o t t i Leonardo da Vinci y Sandro Botticelli. Entrando en una breve descripción de las obras, en la parte de arriba, a l a izquierda, tenemos el David de Donatello. En el centro tenemos la Escuela de Atenas, que fue pintada por Rafael Losancio. En la parte de la derecha tenemos el David, de, en este caso, de Miguel Ángel Bunarotti. En la parte de abajo tenemos l a obra de Leonardo da Vinci, La última cena. Decidimos colocar esta, ya que pues, durante el curso hemos analizado bastante la Gioconda. Y pues el, durante esta presentación vamos a estar hablando un poquito más sobre esta. Y en la mano derecha pues, se encuentra el nacimiento de Venus, el cual fue realizado por Sandro b o t t i c e l l i Mediante el estudio de estas obras podemos apreciar las técnicas que se destacan dentro de la época del Renacimiento. En la primera podemos pues, analizar sobre la presentación del cuerpo humano y su desnudez, ya que se le daba interés e importancia al desarrollo de la anatomía humana al momento de estudiarla y copiarla cuidadosamente en la s obra. s Esto, a diferencia de la Edad Media, era considerado como algo pagano y estaba en contra de la religión y de la iglesia. Estas características las podemos apreciar en el David de Donatello y en el David de Miguel c u n a r o t t i Por otra parte, tenemos también el efecto de profundidad, mejor conocido como, por la técnica de, que desarrolló Leonardo da Vinci por el esfumato, que pretende crear la impresión de no tener fin y la sensación de ir más allá. Para concluir en este slide, podemos recalcar que la pintura de la Edad Media, a diferencia de la, de la pintura puede s renacentista, no era expresiva y no consideraba el color indefinido. Por eso es que pues, la separación del fondo en cuestión con los demás elementos en el renacimiento es absoluta y eso le da mayor belleza a las obras de Artes. Como lo podemos apreciar en la Escuela de Atenas, en La Última Cena y en El Nacimiento de Vero. Para establecer una comparación entre la arquitectura renacentista y la de la Edad Media, acorde con las ilustraciones que presentamos en esta página, podemos decir que los arquitectos de la Edad Media utilizaban mayormente, mayormente elementos tales como ladrillo y piedra para incorporar altas torres, ventanas y otros detalles en forma triangular o puntiaguda, conocido como el arco apuntado, para resaltar la fachada exterior que era. Sumamente cargada y detallada por cuestiones obligatorias que definían la época, y las obras quedaban en el anonimato. Un ejemplo de esto lo es la ilustración de la Catedral de la Izquierda. A diferencia en la ilustración de la parte derecha, tenemos un ejemplo de la cúpula de la Catedral Santa María del Fiore en Florencia, Italia, que fue diseñada por Brunelleschi. Como podemos ver en la arquitectura renacentista, predominan las construcciones naturales marcando el estilo propio de cada arquitecto, empleando curvas y diseños circulares o redondeados, como las columnas, medallones y las cúpulas. En adición, se utilizaban materiales distintos. Como todos sabemos, durante los finales de la Edad Media y a principios del Renacimiento、eh, se desataron una serie de problemas y conflictos políticos en la iglesia. Esto fue más o menos para el siglo XIV, eso de 1350 al 1550. Y como resultado de todos estos programas,、pues, p u e se s desataron una serie de cismas. Ya anteriormente habíamos estudiado el c i s m a de la Edad Media, que pues, fue el que ocurrió entre el Imperio Bizantino y el Imperio Romano, pero ya estamos llegando aquí al final de la Edad Media, al principio más o menos del Renacimiento, que por diferencias políticas entre las monarquías que componían el territorio, que pues. Conformaba toda el área de Europa, pues se desató la, este conflicto, una serie de discrepancias, y se dividió en dos、eh, iglesias. O sea, la iglesia se, la iglesia católica se dividió en dos, tenía dos papas.、Eh, por parte de, de Italia, pues tenía al papa Inocencio II, y por parte de Francia, tenía el, al papa、eh, Anacleto II. Este sisma、sí, se terminó. Al cabo de unos 10 años, como, y como resultado, pues trajo a Gregorio XI, p o q u e se puede decir que fue un papa francés que es el heredero descendiente del, de este cisma que, que duró 10、pues, años.、Eh, este papa, Gregorio, él siempre mantuvo a los franceses en el poder y no a los italianos. Entonces, pues esto trajo disputas dentro del. De la iglesia misma y del colegio cardinalicio. Como todos sabemos, p、pues, u el s e colegio cardinalicio es el que tiene más rango entre los obispos y después, después del Papa. Y pues aunque Gregorio, pues de alguna manera, pues, favorecía a los franceses, antes de morir en Roma todo cambió y, como quien dice, el colegio cardinalicio estaba ya. Listo para eliminar a los franceses y devolver el poder a Roma, el poder del papado, que ese era el, el principal objetivo que ellos pues, querían. Un detalle muy importante que debemos recordar es que en ese entonces, cuando pues, ocurrió la muerte de, de Gregorio en el 1378, el colegio cardinalicio se componía en su mayoría de franceses que de italianos. Pero entonces, los italianos, por medio de, de amenazas、eh, a, lo, a los franceses, pues los obligaron a votar. Por los italianos, y entonces ahí fue que entonces se eligió un papa italiano, aún así siendo en su mayoría los,、eh, los cardenales franceses dentro del colegio cardenalista. A pesar de esto, los franceses no se quedaron de brazos cruzados y decidieron hacer su voz de, de, de, de protesta. Y pues decir que ellos habían sido obligados, sobornados, para votar por los italianos, los mismos franceses, y entonces ellos deciden separarse nuevamente y elegir a Clemente VII como un nuevo papa. Y ahí entonces p u es es que ocurre el próximo s i s m a que es el que vamos a ver a continuación. Pero no sin antes、eh, eh, informarles a ustedes que ahí tenemos una lámina a mano izquierda del papá Anacleto II, en el extremo derecho tenemos a Inocencio II. En el centro tenemos a Gregorio XI, en la parte de abajo, en el extremo derecho, tenemos a Urbano VI y en el extremo izquierdo tenemos a Clemente VII. Dando un breve repaso, debemos recordar que el cima de 10 años se provocó cuando la iglesia se dividió en dos: pues teniendo al Papa Anacleto y al Papa. Inocencia, y entonces luego, más、pues, tarde, p u e se s resolucionó todo con el Papa Gregorio. Pero a la muerte de él, pues, provocó u e s p otro cisma, que es el que vamos a ver a continuación, bajo la elección p u e sobornada s de Urbano VI por parte del Colegio Calinolicio. Ahora pasamos con Yanni para que nos hable un poquito más sobre el cisma de los 40 años. Como ya Eliana mencionó anteriormente, el cisma de 40 años se da por la muerte del Papa Gregorio XI, al momento que el Colegio Cardenalicio decide elegir un Papa italiano, bajo las amenazas en las que se encontraban los votantes bajo una elección francesa. Al abrirse este nuevo conflicto, surge un tercer Papa en Roma, lo cual provoca el Concilio de Constanza con el propósito de solucionar el conflicto sobre el Papado. Ahora vamos a pasar a las consecuencias económicas y entre otros aspectos que tuvieron los sismas que ocurrieron en la Iglesia Católica. Primeramente, tenemos la, el aumento de los impuestos de e a d indulgencia s que se dio como resultado de al estar la Iglesia dividida, pues obviamente tenían que jalar más dinero para cada lado para ellos poder satisfacer sus necesidades, sus gastos, el desarrollo de sus obras, entre otros aspectos.、Eh, también, pues. Quiero mencionar aquí que discutimos mucho sobre las indulgencias, como ya todos sabemos, son los famosos certificados de perdón que se vendían a cambio pues, de, de dinero para las personas pobres. Y pues, esta fue una de las principales razones por las cuales Martín Lutero comenzó su reforma, mediante la redactación de sus 95 tesis, en el cual exponía sus puntos en contra de, de la venta de estas indulgencias, ya que, pues, como que i n dice, eso era un fraude, porque por tu comprar un papel no ibas a obtener en realidad la salvación. Dentro de la segunda consecuencia, tenemos los ataques sobre la devoción moral entre los papas, que ahí pues, claramente hablamos de que entre ellos se difamaban, se tiraban moralmente, entonces las personas se dieron cuenta. De que cómo es posible que si ellos son la autoridad, son el ejemplo, estén pues haciendo esta, estos actos así atroces y, y más dando ese ejemplo tan negativo hacia los cristianos. Y ahí pues los cristianos se dieron cuenta y cayeron en, en conciencia de que, aunque sean papas y aunque sean figuras de autoridad, pues pueden cometer los mismos errores que un ser humano puede cometer.、Eh, pasando a la tercera consecuencia, tenemos la reunión de la alta jerarquía. Eclesiástica bajo el Concilio de Constanza, que este concilio fue donde se, pues, se solucionó el problema que había con los tres papas y p u e se s rompió con, con esa división, con el s i n m a De que, que duró los 40 años y p、pues, u estaba e s causando tantos revuelos dentro de la Iglesia Católica. En、eh, la consecuencia número cuatro, tenemos el aumento del deseo reformista y la herejía dentro de la Iglesia Católica, que ahí es donde tenemos exponentes como John Hughes, como Wycliffe. Ellos intentaron exponer sus pensamientos, sus puntos de vista, para tratar de cambiar y defender a los seguidores. Pero, como en ese tiempo tú no podías tener ese pensamiento individual, tú no podías exponer tu, tu, tu, tu pensar acerca de, de la iglesia y, y levantar tu voz en contra de la iglesia, porque ya eras considerado entonces como un hereje y como que estabas poseído por Satán y te, te condenaban a la hoguera. O también, entonces, como le pasó a w y c l i f f e que lo, lo, como que lo desterraron. Lo, lo condenaron al clandestinaje, ya que, pues, si lo, lo, lo cogían, también lo i b a a quemar, como l o hicieron a, a John Hus. En la consecuencia número 5, pues, está lo que les mencionaba anteriormente, que fue la muerte de John Hus, en el cual, pues, lo condenaron a la hoguera por él,、eh, pues, ir a, a, a ese, a ese con, concilio de, de Constanza, exponer sus su puntos, sus su ideas reformistas, y tras que le, le garantizaron un salvoconducto de que iba a. A, a mantener vivo, pues no, no fue así, no cumplieron, y con todo y eso, pues lo, lo condenaron y lo mataron. En la sexta consecuencia, tenemos el nacimiento del usitismo y de la yodardía, que fueron pues, los movimientos que nacieron luego de la muerte de j u s pues por medio de, de, de esas protestas de la gente. La, la gente, los cristianos, se dieron cuenta de que la iglesia estaba actuando mal, de que j u s sí tenía la razón. De que sí había que hacer cambios, de que había que reformar y de que pues, ellos no, no tenían que tener tanto control sobre la vida de las personas. Y por último, la consecuencia número siete, que es la pérdida de la noción religiosa y la importancia espiritual en la iglesia. O sea, la iglesia se, se enfocaba más en los problemas económicos, en la expansión de tierra, en todas esas cosas que en realidad pues, se supone que, que no fueran p r i m o r d i a l para ellos. Porque la iglesia se debe enfocar más en lo espiritual y en la comunión que los cristianos lleven con Dios. Aquí también podemos hacer hincapié en que, pues, aquí vemos también el verdadero propósito de las cruzadas. Volvemos a lo mismo: las cruzadas en realidad eran guerras que, que eran por interés de, de riquezas, de cosas materiales. Y pues, también en la iglesia en este, en este punto pues, no había cambiado mucho su forma de pensar y seguía enfocándose en esos aspectos y en esas cosas. A consecuencia de todas las disputas que se habían desatado dentro de la Iglesia Católica, surge, surgieron una serie de corrientes con voz reformista que, que pretendían establecer cambios en la doctrina católica. En estas ilustraciones podemos apreciar varias de las figuras destacadas en dichas corrientes. Ejemplo: Erasmo de r o t t e r d a m se encuentra en la parte superior izquierda, y su aportación más importante fue el, ma, el Manual del Caballero Cristiano, en el cual presentaba el cristianismo como una filosofía de vida que se adoptaba dentro del entorno propio, con el propósito de convertirse en un buen cristiano. Al extremo superior derecho encontramos a Lutero, quien fue pionero en la reforma protestante. Y por último, en la parte inferior derecha, está Tomás Moro, que era un inglés que pretendía vincular el cristianismo con la filosofía humanista y establecerla como centro de todo problema, viéndola como vehículo de cosas positivas en la vida. Para demostrar sus ideas, escribió un libro llamado Utopía, en el cual desarrollaba un mundo ideal donde todo era maravillosamente perfecto. Para finalizar, y antes de seguir a la siguiente página de la presentación, quisiera mencionar que la aportación de e r a s m o es de suma importancia, ya que, a diferencia de otros movimientos reformistas, él solo pretendía lograr que la Iglesia fuera justa con todos sus seguidores, impidiendo la división de la misma, con el propósito de mejorar la vida de los cristianos y no para manejarla como lo estaban haciendo. Bueno, ahora vamos a ver brevemente la imprenta de la reforma protestante. Como todos sabemos, la imprenta fue, podríamos decir, como una herramienta que ayudó a. a Promover y, y expandir las ideas reformistas que tenía Lutero, los escritos, por medio pues, de este invento que, que hizo Gutenberg, ya que en realidad pues, debemos recalcar que ya la imprenta existía, pero él se inventó una forma mecánica de cómo imprimir y reproducir los escritos para entonces poderlos expandir de una manera más eficaz. Y pues, gracias a este、eh, invento, pues, fue que se pudo expandir todas las ideas que tenía Lutero.、Eh, Lutero, dándole paso entonces a la reforma protestante. Como podemos ver claramente en la l á m i n a de la parte de arriba, tenemos ahí p、pues, una e s u representación de lo que era pues la, la máquina, la maquinaria que se inventó Gutenberg, y en la parte de abajo, p、pues, u es una foto de, de una pintura que nos enseña a Gutenberg. Pasamos a la próxima página. Martín Lutero fue un hombre muy espiritual, el cual se convirtió al cristianismo luego de sobrepasar una crisis espiritual. Mediante un pasaje del Nuevo Testamento tuvo una revelación, ya que entendió que la salvación se obtenía por medio de la fe y la gracia de Dios, y no por medio de las cosas buenas que hacían. Es a partir de esta revelación que Lutero comienza a, comienza a cuestionarse sobre la veracidad de la venta de las indulgencias, entre otras prácticas que ejecutaba la Iglesia católica. Fue así que redactó las 95 tesis, exponiendo sus puntos de vista y las clavó en la puerta de la Iglesia de Wittenberg, originando la Reforma Protestante, y que se le cite a una audiencia en la Dieta de Worms. La Dieta de Worms se celebró en Alemania. Y pretendía la retractación por parte de Lutero sobre algunas de sus críticas contundentes r e f e r e n t e al desempeño de la Iglesia. Aunque este no se retractase de sus escritos y aceptara a los mismos delante de la, de la Iglesia, logró salir con vida de la audición, ya que contaba con un salvoconducto para asistir a la misma. No obstante, fue capturado por Federico el Sabio y escondido en el castillo de Huatua. Durante el tiempo que permaneció allí, se enfocó en el desarrollo de sus ideas reformistas y en la traducción del Nuevo Testamento al alemán. La publicación de esta obra convirtió el alemán en una lengua oficial. Luego de Lutero, hubo otros reformistas, que, de los cuales podemos ver aquí: está Juan c a l v i n o Y su inglés, que casualmente no tan solo fueron perseguidos por los católicos, sino también por los luteranos. De estos dos, Calvino fue el más decidido, como quien dice, de todos los reformistas protestantes, ya que él entendía que Dios tenía el control total sobre los hombres. Su ideología pues, se basaba en la predestinación, en la cual él exponía que, que ya desde que nosotros nacemos, ya nosotros tenemos nuestro destino escrito y que ya Dios. Eh, eh, tiene dispuesto si nos va a salvar o no. Él establecía que habían tres pruebas para poder obtener la posible salvación, entre las cuales se, se encontraba: pues tener una abierta profesión de la fe, tener una vida decente y digna en comunión con Dios, y la tercera, pues participar en cuestión a los sacramentos de la iglesia, específicamente en el bautismo y en la comunión. Por otra parte, su i n d i c e establecía que la doctrina. Cristianas se deberían tomar de una manera figurada y no tan literal. e s Como por ejemplo, cuando tú estabas recibiendo el sacramento de la comunión, tú no debías pensar que en realidad tú estabas tomando el, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, porque en realidad eso es. El pan y el vino eran unas herramientas quizás que representaban eso, pero en realidad no eran la sangre d el cuerpo de Cristo, sino es más bien como, como un modelo o, o como si estuviera. Victorizando de una manera u otra, lo que en realidad se quiere promover. Por otro lado, quisiera hacer un paréntesis en cuestión a que estas corrientes reformistas dejaron a la mujer、eh, en un segundo plano. La mujer únicamente se limitaba quizás al hogar y, y la, la, la sacaron, no la incluyeron en cuestión a, a, a la educación de la iglesia. Y, este, anyway, como quiera, la reforma no tocó. Temas en cuestión de diferencias de clases sociales ni de diferencias de sexo, esas ideas se dejaron al aire y no se tocaron, no se sé, quiso reformar en cuestión de, de ese aspecto. Ahora vamos a pasar al tema de la contrarreforma. Para definir brevemente lo que es la contrarreforma, en realidad esa fue como la respuesta de la Iglesia Católica en contra v e r de los movimientos reformistas que se desarrollaron en esa época.、Eh, mediante la contrarreforma, la Iglesia. Católica comenzó a propagar la fe cristiana a las personas que no eran a los no cristianos. Ellos comenzaron a expandirse a través de, de países como China, Japón y a través de todo el continente, continente asiático para tratar de recuperar el territorio、eh, que había ganado la reforma protestante. Pues, también desarrollaron lo que se le llama el Concilio de, de Trento, que prensa, pretendía reafirmar las enseñanzas católicas tradicionales en oposición a las creencias protestantes. O sea, en todo, en todo esto, ellos estaban tratando de recuperar nuevamente lo que ya en un momento les pertenecía a ellos. En adición, aprobaron la utilización de las traducciones a la Biblia, a las Escrituras, porque ellos entendían que obviamente. Para ello, s poder ganar más personas, pues tenían que llevar el evangelio a esas personas a esos idiomas y pues, por u e s p eso decidieron entonces a c e p t a r l a y u t i l i z a r l a y hacerlas partes entonces dentro de la Iglesia Católica. Bueno, aquí finalizamos nuestra presentación, pasamos a la próxima página. Bueno, muy buenas noches, hasta aquí concluye nuestra presentación, esperamos que haya sido de sagrado. Me despido, mi nombre es Eliana Molina y d a n Isabel Vázquez Ortiz. Cuídese. n